Son las 7 en punto de la mañana, tenemos 13 grados de temperatura, alcanzaremos 16, y ya llueve en el centro de la ciudad, tendremos cielos con nubarrones, los mismos que están empañando el futuro de Europa, es viernes y es el segundo día de la guerra en Ucrania. Ayer sonaron las sirenas en Kiev y desde entonces los bombardeos no cesan como tampoco la invasión rusa. Hoy todos los diarios nacionales recogen esa tragedia humana y esta guerra en Europa en los primeros, también fallecidos y los miles de desplazados con ella además sufrimos otra grave crisis que va a impedir sin duda la recuperación económica el presidente del gobierno pedro sánchez lo dijo ayer que este conflicto y las sanciones a rusia tendrán un impacto en este país la factura energética será elevada como la industrial y agraria los rusos producen aluminio suministran gas y ucrania ...era considerada el granero de Europa... ...ayer, en muchas ciudades como la de Elche... ...los ciudadanos salieron a la calle para pedir paz... ...el cese de la guerra y en la Plaza de Baix... ...voces ucranianas expresaban el tremendo dolor... ...y sufrimiento de esta guerra. ...nosotros... ...nuestra más enérgica protesta... ...por la situación en Ucrania... ...ya han comenzado a llegar a países de la Europa del Este... Ciudadanos de Ucrania buscando refugio y las imágenes se repiten. El sufrimiento es el mismo. Las guerras cambian el escenario geopolítico para seguir causando destrucción. God Pasan dos minutos de las 7 de la mañana y tenemos que seguir imaginando un mundo mejor. Los componentes para el calzado ya han comenzado a sufrir las consecuencias de esta guerra con las cancelaciones de pedidos de empresas rusas y ucranianas. La ampliación del parque empresarial de Torrellano está cada vez más, más cerca. El equipo de gobierno quiere agilizar los trámites esos trámites burocráticos para comenzar las obras en otoño de este año. El Partido Popular ha reclamado los más de 6 millones de euros que la Generalitat dice que debe al Ayuntamiento en concepto de subvenciones, pero el equipo de gobierno rectifica a los populares asegurando que la mayoría de ese importe ya se ha ingresado en las arcas municipales. Y esta tarde se nombrará a María Ángeles Sánchez, hija predilecta de la ciudad. Será la primera mujer en obtener este reconocimiento. María Ángeles Sánchez tiene un sueño, donar toda su obra premiada en numerosas ocasiones a Elche para crear en el viejo convento de la Merced el Museo de la Festa y de las fiestas populares de España. Teleelche retransmitirá este acto a partir de las 7 y cuarto de esta tarde. Y en deporte, el Elche Club de Fútbol recupera a Lucas Bollé para el partido de esta noche contra el Levante. Y el entrenador Francisco avisa que si hay algún equipo con hambre de ganar, ese es el Elche Club de Fútbol. Y que no se va a salir de este guión. Pues comenzamos con este relato informativo de este viernes 25 de febrero. Una guerra maravillosa. Pues ya saben que la guerra en Ucrania continúa y ayer en muchas ciudades como la nuestra los ciudadanos salieron a la calle para pedir la paz y protestar por este ataque ruso. Ayer en la plaza de Baix condenaron la invasión de Ucrania y la joven Daría que lleva tres años residiendo en Elche fue la encargada de leer un manifiesto para expresar ese tremendo dolor y sufrimiento que esta guerra está causando a la población civil. La volvemos a escuchar. que no las hay, que manifiesten con la contundencia necesaria el tremendo dolor que las acciones félicas provocan en la población civil, que se vea abocada al abandono, al desraigo, a la ausencia de futuro, a la soledad lejos de familiares y amigos. Expresamos nuestra más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 una guerra que además de esa destrucción, dolor, sufrimiento, esa tragedia humana también nos trae una grave crisis económica. Los empresarios, sobre todo los del calzado y sus componentes, ya están mirando con preocupación lo que está ocurriendo y esperan que este conflicto no se prolongue en el tiempo porque los pedidos ya se han cancelado con empresas rusas y ucranianas. Esto es lo que nos contaba, lo que nos contaba ayer el director de la Patronal AEC, Álvaro Sánchez mercado complicado para poder trabajar con él, eh, independientemente de que llevamos muchos años manteniendo buenas relaciones con, con las empresas rusas, que valoran muy positivamente tanto el calzado español como el componente español, pero pero en estas circunstancias en las que nos encontramos, pues indudablemente tanto el sector del calzado como el de los componentes se va a ver gravemente afectado. prueba de ello es que algunas de las empresas eh, con las que hemos hablado, Pues ya nos han confirmado cancelaciones de pedidos... Eh, ...dado que las fábricas pues van a estar cerradas... Eh, ...como mínimo durante dos semanas. Pues sobre las siete y media les ofreceremos esta entrevista... ...realizada al director de la patronal de los componentes... ...Álvaro Sánchez, al que acaban de escuchar. Y la ampliación del parque empresarial de Torrellano... ...está cada vez más cerca, eso es lo que dijo ayer... ...la concejal de urbanismo, el equipo de gobierno... ...quiere agilizar los trámites burocráticos... ...para empezar las obras... ...en otoño de este mismo año... ...nos lo cuenta nuestra compañera Marga García... ...muy buenos días Marga. Buenos días Ros, en breve se encargará la redacción... ...de los proyectos necesarios... ...para ampliar el parque empresarial... ...y el paso siguiente... ...será la ejecución de las obras... ...esto conlleva una serie de trámites burocráticos... ...que se alargarán en el tiempo... ...el equipo de gobierno espera que antes de verano... ...estén adjudicados los proyectos... ...para que cuanto antes... ...empiecen las obras de ampliación... ...cuando esté todo a punto el parque empresarial... ...contará con cerca de 600.000 metros cuadrados... ...para fomentar nuevas industrias en la ciudad... ...y multiplicar así la economía ilicitana... ...Pymes aquí en el Gobierno Municipal... ...encargará la gestión de la ampliación... ...contará con 300.000 euros... ...para ampliar esta zona, la E49... ...dentro de los estudios urbanísticos se incluye también... ...el proyecto de rehabilitación de la Casa de la Nina... ...que está catalogada en el Plan General... ...con nivel de protección ambiental. Pues escuchamos ahora a la concejal de Urbanismo, Ana Arávit. La finalidad, por tanto, es que pimesa ...adquiera la condición de agente urbanizador... ...de la ampliación del parque empresarial... ...y continúe el desarrollo del sector... ...para lo cual, una vez aprobado... ...el acuerdo por la Junta Local de Gobierno... pimesa como decía, procederá a la licitación de los servicios de asistencia técnica. El objetivo es que antes del verano podamos tener adjudicados la redacción de los adjudicada, perdón, la redacción de los proyectos necesarios para llevar a cabo la actuación, incluida la dirección de obra, para que posteriormente y previa aprobación municipal puedan ser ejecutadas las obras. Y otro de los planes municipales vigentes es hacer de Elche un municipio más sostenible. En este sentido, ayer se inauguró otra estación de bici Elche. En Pere Joan, Perpiñá, según la edil de movilidad Ester Díez, las obras para crear un carril bici en esta vía se esperan que comiencen antes de este verano. La escuchamos. Abans del estiu pueden dar inicio y que pa, cap a septiembre, octubre, pueden finalizar si no tenemos problemas después en, en la ejecución de la obra. Tant el carril bici com les noves estacions, al final es apropen molt més a aquest objectiu ELS 2030, a aquesta capital verda europea que volem aconseguir, i que al final el que consisteix és en millorar la vida dels veïns i veïnes. En aquest cas, no només de les persones que utilitzen la bicicleta, que això també ho vull posar en valor, crear infraestructura ciclista, eh, impulsar més la mobilitat sostenible al municipi, no redunda només en benefici de les persones que utilitzen la bicicleta, sinó en el conjunt de la ciutadania, perquè el que aconseguim és rebaixar la pressió del tram. Y hablamos de más actuaciones urbanísticas, esta vez para los más pequeños de la Marina, porque la Plaza de la Glea, en esta pedanía, va a contar a partir de esta primavera con una nueva zona de juegos infantiles. Nos lo cuenta nuestra compañera Iziar Martínez. Muy buenos días. Buenos días, ross Pues Elche sigue apostando por la modernización y mejora del espacio público en los diferentes barrios y pedanías y uno de los elementos más demandados y que requieren de una mayor atención son los juegos infantiles. Precisamente la Marina estrenará una zona totalmente renovada en la plaza de la Glea a partir de esta primavera. El nuevo espacio de 170 metros cuadrados tendrá elementos más modernos e inclusivos como los pictogramas con la temática de los globos aerostáticos. La idea es desarrollar las habilidades sociales y psicomotrices de los más pequeños, según ha explicado el edil de mantenimiento Héctor Díez. La inversión alcanza los 33.000 euros, pero no será la única actuación de los próximos meses. Ya se trabaja en la nueva zona de juegos infantiles del Jardín de Andalucía, a la vez que se proyecta la modernización de otro espacio en el Altet. En los últimos años, según Díez, se ha actuado en 25 grandes áreas deportivas de juegos infantiles pero los trabajos continúan en 2022 con una inversión cercana a los 600.000 euros nuestro propósito es por un lado mejorar la imagen de los juegos infantiles de elche modernizar esa imagen pero al tiempo desde luego certificar su homologación, porque el paso del tiempo también nos lleva a cambios normativos a los que hay que adaptarlos, pero también dentro de esa modernización dar lugar a la inclusión de elementos que den respuesta a las necesidades que se van dando en el municipio también. Pasan 11 minutos de las 7 de la mañana y hablamos ahora de las críticas políticas porque el Partido Popular reclamó ayer los más de 6 millones de euros que dicen que la Generalitat Valenciana aún no ha pagado a la ciudad con cargo a subvenciones concedidas el pasado año. Según el portavoz José Navarro, estas ayudas son imprescindibles para luchar contra el cambio climático, reformar los espacios públicos, transformar los barrios o las pedanías. Navarro además pide al PSOE y Compromís que reclamen a Puig la deuda histórica de 40 3 millones de euros que tiene reconocida con la ciudad por los terrenos de la Universidad. Escuchamos a José Navarro. Hemos tenido conocimiento que la Generalitat Valenciana presidida por Chimo Puig, la que conforman Partido Socialista, Compromís y Podemos, debe a la ciudad de Elche más de 6 millones de euros en subvenciones concedidas a nuestra ciudad. Y ante esto, ¿qué hace el equipo de gobierno? una vez más, callar ante sus compañeros de partido. Necesitamos estas subvenciones. Estas declaraciones las realizaba ayer el portavoz adjunto del Partido Popular y el equipo de gobierno le rectificó, porque la Edil de Hacienda, Patricia Macía, aseguró, mostrando una lista, que gran parte de esos 6 millones de euros ya se han ingresado en las arcas municipales. Ha señalado que solo quedan pendientes de recibir 1.600.000 euros. Y el líder del Partido Popular en el Che senador, Pablo Ruz, quien ha demostrado en más de una, una ocasión su amistad con Casado, fue el primero, dice, en despedirse de él en el Congreso de los Diputados, tras su marcha. Ruz colgó ayer en sus redes sociales, que tuvo la suerte de poder abrazarlo con el corazón, asegura que le dio un abrazo de amigo, un abrazo con toda el alma a un hombre bueno que ama España por encima de todo. Y por otra parte, más asuntos municipales, el próximo lunes se celebrará el pleno de febrero y los grupos municipales pues ya están presentando sus mociones. El Edil no ha escrito, Eduardo García Ontiveros presentará una moción para pedir la creación de un registro público de proyectos culturales que clarifique los criterios a tener en cuenta a la hora de exponer en el espacio hernandiano, según García Unciberos, debe existir una sinergia entre creadores, gestores y ciudadanía para dar la mayor participación a los agentes culturales del municipio y su entorno. Y más asuntos, el Sindicato Profesional de Policías Municipales, el spm USO, denuncia que el Ayuntamiento ha concedido un exceso de horas para liberar a los sindicalistas de comisiones obreras. Aseguran que la Concejalía de Recursos Humanos tardó un año en facilitarles la, la información que pidieron para la reclamación interpuesta ante el Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno en marzo del pasado año. Al obtener esa información han comprobado un exceso de horas sindicales de 730, todas ellas a favor de de Comisiones Obreras en el periodo comprendido entre febrero de 2020 a marzo de 2021. Califican de escándalo este hecho, consideran que se puede estar vulnerando la ley de libertad sindical e incluso se podría haber incurrido en un presunto delito de prevaricación administrativa y de ahí que este sindicato pues haya anunciado que está estudiando emprender acciones. Y cambiamos de asunto. Un estudio de la Universidad de Elche concluye que las leyes de costas impiden los beneficios que ballenas o grandes cetáceos varados pueden ofrecer a la sociedad. Un equipo de investigadores internacionales concluye que los cadáveres de esos cetáceos han proporcionado múltiples servicios ecosistémicos a la humanidad, pero las normativas para retirarlos eh, pues de forma eh, Eh, ...rápida ponen en riesgo la esencial función ecológica... ...que estos desempeñan en las zonas costeras... ...ya que aportan gran cantidad de nutrientes... ...para los organismos que las habitan... ...por ello proponen que en vez de enterrarlos o incinerarlos... ...podrían ser trasladados a reservas marinas cercanas... ...y otros enclaves costeros poco transitados". Y se hemos contado en el sumario, hoy Teleelch va a retransmitir en directo a partir de las 7 y cuarto el acto de nombramiento de la periodista, fotógrafa y escritora maría Ángeles Sánchez como hija predilecta de la ciudad será en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Ilche. María Ángeles Sánchez se va a convertir en la primera mujer en recibir este galardón que se concede desde hace un siglo en la ciudad. En la entrevista que le realizamos el pasado martes, María Ángeles Sánchez aseguró que tiene un sueño y es legar a su ciudad todo el trabajo que sobre las fiestas populares y costumbres de España ha recopilado en sus 50 años de carrera profesional y que ha sido reconocido ...en numerosas ocasiones... ...sobre todo en dos veces ya... ...con la medalla al mérito turístico... ...por el Consejo de Ministros... ...la escuchamos. Yo tengo un sueño... ...que es legar todo mi trabajo a mi ciudad... ...entonces eh, sinceramente creo que con 50 años... ...fotografiando fiestas por España... ...e investigando las fiestas de España... Elche se podría convertir en un centro de referencia para el patrimonio festivo nacional. Y ese sueño va más allá de la donación de su legado. María Ángeles Sánchez nos contó que le propuso al entonces alcalde Alejandro Soler convertir el viejo convento de La Merced en la casa de la festa y de las fiestas populares de España. También este viernes a las 7 y media de la tarde en el Centro de Congreso se presenta el libro de Óscar López, Protocolo Cofrade. El autor del prólogo, Manuel Domínguez, jefe de Protocolo de la Guardia Real, será el encargado de presentar esta publicación que se ha convertido en la primera en recoger el ceremonial de la Semana Santa. Escuchamos a Óscar López. Primero, Ronald, me hacía mucha ilusión hacer el libro de Protocolo Cofrade porque yo soy cobrade desde muy pequeño.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 ...recogiendo y relacionando y explicándolas... ...a la gente del mundo de la Semana Santa... ...y mañana y pasado se va a celebrar este fin de semana... ...en el Centro Cultural del Escorchador... ...el Salón del Manga y de los Videojuegos... ...y de la Cultura Alternativa... ...se trata de la segunda edición de el Gou... ...un evento creado el pasado año... ...a petición de los jóvenes de este municipio... ...vendrán ponentes destacados como Pablo Domínguez... ...actor y la voz de Woku... ...también Javier Balas la voz clásica de Naruto y los conocidos actores Lucía y Álvaro Balas. También acudirán youtubers que cuentan con millones de seguidores. Habrá exposiciones como la de Harry Potter y numerosas actividades. Hoy sobre las ocho y media contaremos con los organizadores. Haremos una entrevista a los organizadores de El Go, de los eventos Go. Ya saben que este fin de semana el escorchador abre sus puertas al mundo del friquismo.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 Hola amigos, llegan los días locos del mueble auxiliar a tiendas anticrisis El Castor Solo del 25 al 27 de febrero, descuentos de hasta un 33% Armarios de 2 y 3 puertas, cajoneras, estanterías, mesita de noche, zapateros Todo en mueble auxiliar con descuentos de hasta un 33% Solo del 25 al 27 de febrero, en tiendas anticrisis El Castor En Elche, Abrida de Crevilla 17 ...y en Tiendas Anticrisis.es. Comercial Persianera... ...puertas, tableros, parquets... ...cocinas y bricolaje. Pasan... ...un 21 minutos de las 7 de la mañana... ...y es tiempo para la información deportiva... ...Paco Gómez, cuéntanos... ...cómo se prepara el encuentro de esta noche... ...frente al Levante... ...supongo que ya ha salido... ...todo el equipo... ...hacia la ciudad valenciana... ...buenos días Paco... ...Hola buenos días... ...el Levante y el Elche se enfrentan esta noche... ...a las 9 en el Ciutat de Valencia... ...la plantilla blanquiverde... ...parte esta mañana rumbo a la ciudad del Turia... ...en uno de los desplazamientos más cómodos... ...también para la afición blanquiverde... ...que estará en masa... Más de 450 aficionados van a estar arropando al equipo en las gradas del Estadio del Levante. Un Levante que gracias a sus últimos cuatro puntos sumados en dos partidos se agarra un clavo ardiendo y solo piensa en ganar. El Elche está avisado, un Elche que necesita los puntos para superar la treintena de puntos y hacer todavía más grande la diferencia de 9 que son los puntos que ahora mismo tiene de colchón sobre el descenso. Francisco ha dejado claro que no va a permitir... Que nadie se relaje y que se confunda por aquello de que el rival es el colista. Francisco. Y el que se relaje sabe lo que hay. O sea, no nos vamos a permitir, pero ni mañana, ni pasado, ni el día anterior. Aquí no hay relajación ninguna, sabemos quién somos, eh, en qué momento estamos y cómo queremos seguir. Y el único camino que hay es el del trabajo, el compromiso, la humildad, y esto nos está llevando a conseguir puntos, por lo tanto, nadie se puede salir de este guión. Ya digo, ellos lo saben y, y el que se salga se lo haremos ver entre todo, que no es el camino. El técnico del Elche tiene las novedades de Lucas Bollé, Gerard Gumbau y Gonzalo Verdú. Las bajas de Libelton Palacios y Pastore. En el 11 titular, ¿alguna duda? Por, sobre todo, tener a los cuatro delanteros on fire, muy enchufados y en un gran momento. Si juega con tres delanteros, Peremilla arrancaría desde la banda izquierda. Si sigue con el 1-4-4-2, eh, sería Lucas Bollé y también el otro argentino, Ezequiel Ponce, los que tuvieran que esperar su sitio en la banqueta. El partido, Levante-Elche, correspondiente a la vigésima sexta jornada, el primero adelantado precisamente al fin de semana, se disputa esta noche en la capital del Turia. Desde las ocho y media lo vamos a contar todo aquí con el equipo de marcador en teleelche elche Radio Marca, hasta luego. Hasta luego Paco y damos eh, paso ya al tiempo importante, vamos a alcanzar una máxima hoy de 16 grados eh, y las, eh, la nubosidad será el predominio de los cielos, cielos muy nubosos que ya nos han traído la lluvia, sepamos si va a seguir lloviendo durante todo el día, eso nos lo cuenta nuestro compañero Vicente Bordonado. El tiempo en Teleelch, Radio Marca con Vicente Bordonado Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elche. con la retirada de la masa de aire cálido que nos ha acompañado durante los últimos días. Despediremos el mes de febrero con tiempo invernal, abundante nubosidad, algunas precipitaciones, descenso de las temperaturas y viento puntualmente fuerte de componente marítima durante esta madrugada, ya ha comenzado a llegar abundante nubosidad, se han registrado algunas precipitaciones muy débiles y muy localizadas. Temperaturas homogéneas en todo el territorio, aquí en la ciudad en la estación meteorológica de Telelche una mínima que ha rondado los 13 grados, en buena parte del territorio hemos alcanzado valores en torno a los 11, 12 grados. A primera hora de la mañana no se descarta alguna precipitación de carácter débil muy localizada durante toda la mañana abundante nubosidad, en el último tramo se irán abriendo algunos claros que nos van a acompañar durante la tarde el viento flojo de nordeste hasta las horas centrales del día aunque ya por la tarde se activará el viento puntualmente fuerte de componente este rachas que en la franja litoral podrían alcanzar los 40 50 kilómetros por hora hoy van a bajar las temperaturas máximas que aquí en la ciudad no van a superar los 16 grados, en buena parte del territorio alcanzaremos los 16 17 grados. Durante el fin de semana continuará la inestabilidad atmosférica mañana sábado, abundante nubosidad, por la mañana no descartamos alguna precipitación de carácter débil viento moderado de componente este con rachas en torno a los 40 kilómetros por hora, temperaturas similares a las de hoy. El domingo se podría escapar alguna gota temperaturas que no van a superar los 15 grados, el viento irá menos y comenzaremos la semana que viene con abundante nubosidad para el lunes aunque ya el primer día de marzo el martes tendremos apertura de grandes claros y temperaturas en torno a los 16 grados.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 No pierdas el lunes 28 de febrero el programa especial resumen día a día de Teleels con entrevistas a los expositores de Eco Alicante desde la institución ferial alicantina. Colaboran Imperio Vegano, Biotremol, Finca Eco Iris y Villada Granja Ecológica. Visítalos en IFA del 26 al 28 de febrero en Eco Alicante.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 la glorieta con Rosmar y alonso dos minutos faltan para llegar a las siete y media de la mañana la guerra ya ha llegado a europa pero menos mal que tenemos música para rato y sobre todo a los beatles para evadirnos y hoy en el 79 aniversario del nacimiento de george harrison pues nos evadimos con su música And this time of night La Glorieta, con Rosmar Alonso. Pues hemos visto como millones de personas en todo el mundo salieron ayer a la calle y seguirán haciéndolo durante todos los días para pedir la paz, para pedirle a ese Putin que deje ya sus manías expansivas, que deje ya en paz a, a Europa y al mundo que termine esa invasión cuanto antes. Ayer lo vimos en la plaza de Baix con esa concentración de personas pidiendo la paz y protestando y condenando la invasión rusa y voces ucranianas a las que intentaremos contactar hoy con ellas. Sabemos que tele Elche, que la guerra aquí en Elche Pues está la guerra en Ucrania, está ya teniendo consecuencias aquí en Elche para nuestras empresas de calzado exportadoras. Las empresas rusas y ucranianas han comenzado a cancelar los pedidos porque han cerrado, pero nuestros empresarios confían en que el conflicto no dure más de dos semanas. Desde la patronal de los componentes, pues ven con mucha preocupación esta nueva situación. Ayer entrevistamos al director de la patronal, Álvaro Sánchez. Álvaro Sánchez, director de la Patronales para el Calzado, ¿Qué, puede, ¿qué consecuencias puede traer la guerra de Rusia? Bueno, pues unas consecuencias muy negativas. Eh, la realidad es que, bueno, nadie podía imaginarse que íbamos a, a vivir un conflicto de, este, de esta envergadura o el inicio de un conflicto que puede convertirse en un problema muy grave a nivel internacional y que esperemos que pueda concluir en el plazo de unas semanas, porque al final lleven a acuerdos eh, bilaterales entre Rusia y Ucrania, eh, reforzados por, por las relaciones eh, y las negociaciones con la Unión Europea y, y Estados Unidos, concretamente pues con la OTAN, que, que haga valer eh, su posición y que en cierta medida Rusia eh, vuelva a, a analizar eh, el, la gravísima preocupación el gravísimo error que están cometiendo con el país de Ucrania y con el resto del mundo, porque esto, pues, indudablemente no beneficia a nadie. ¿Cómo estaba el mercado ruso para la industria de los componentes? Bueno, el mercado ruso eh, siempre para nosotros no, no es que había sido eh, enormemente importante, porque es un mercado complicado para poder trabajar con él. Eh, independientemente de que llevamos muchos años manteniendo buenas relaciones con...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 ¿Y cómo va su...? Eh, porque ustedes ayer cerraron Milán, Línea Pell, la próxima eh, cita es Futurmoda. ¿Cómo va a afectar sí, sí. a Futurmoda este nuevo bueno, conflicto? Pues, pues precisamente esta mismo mañana lo, lo pensaba y todavía no sé cómo le puede afectar. Porque si realmente este conflicto va más, es fácil que... que comportamiento por parte de los mercados sea eh, francamente negativo en cuanto a la hora de poder plantearse inversiones y a la procedencia o visita de, de profesionales internacionales pues indudablemente le va a afectar. Eh, yo considero que, bueno, en nuestro caso, nuestra feria eh, es una feria que, que habitualmente el mayor porcentaje de visitantes que recibe es nacional, eh, otro alto porcentaje es europeo Y en este caso pues esperemos que bueno pues intente mantener la actividad y la normalidad, que, que yo creo que es lo que va a ocurrir. Pero como no sabemos cuál va a ser el, el nivel de compromiso que va a adquirir Europa respecto a este conflicto, y que probablemente lo sabremos hoy o mañana, y, y el, el, el nivel de compromiso que va a adquirir también el Gobierno de España, pues, pues no podemos eh, ahora mismo vaticinar absolutamente nada al respecto. Lo único que deseamos es que esto pues se resuelva lo antes posible, eh, favorablemente, para que vuelva vuelva a reinar la paz. Y, y que bajo ningún concepto pues esto pueda pueda generar eh, pérdidas humanas, que es lo más grave, ni, ni daños colaterales a otros países vecinos eh, que, que pueden verse afectados, indudablemente. ¿Cuándo dejarán de preocuparse los componentes? Pues yo creo que Nunca. Porque, porque la realidad es que eh, estamos ya no acostumbrados a tener que, que vivir con, con crisis y con problemas, pero es que esto nadie lo podía vaticinar. Sí que sabíamos que, bueno, pues todos lo estamos viendo a diario, lo, lo, los problemas tan graves a nivel económico y coyunturales que hay en todo el mundo, pero de ninguna manera podíamos imaginar que pudiese llegar a las armas. Esto creo que es ya... Eh, algo algo inadmisible y algo que, que bajo ningún concepto podemos, podemos entender. Eh, creo que hay otras soluciones a las que se puede llegar con negociaciones y que además yo pienso que estamos en un momento ideal para poder ayudar a, a todos los países más necesitados y a resolver problemas eh, que son generales en el mundo, ¿no? como pueden ser eh, los problemas medioambientales o los problemas económicos. ...pero bajo ningún concepto intentar imponer la fuerza de esta manera... ...y el posicionamiento de una potencia a nivel mundial... ...como pueda ser Rusia, con un país vecino como se creería... O sea, no, no, ...no lo puedo entender. Se entiende poco. Álvaro Sánchez, la última pregunta... Eh, ...Milán cerró ayer sus puertas, eh, ¿qué balance? Eh, a, a falta de confirmar los últimos datos... Bueno, el balance siempre tiene que ser positivo, eh, teniendo en cuenta que las empresas españolas están haciendo un gran esfuerzo por, por eh, volver otra vez a, a la normalidad y a posicionar su, su, la calidad de sus productos en todo el mundo. La feria de línea PLE para nosotros es una de las más importantes, por no decir la más importante, eh, de nuestro de nuestra actividad comercial a nivel internacional y, y bueno, pues eh, la feria, dentro de lo que cabe, Y, y de lo que todavía estamos viviendo, afectados por la pandemia, pues no ha sido todo lo positiva que, que, que deseábamos. Sí que es cierto que las empresas muestran pues, una cierta satisfacción en cuanto a que eh, los visitantes que han acudido a la feria, que probablemente pues, no han sido muchos, eh, sí que han sido de, de, la, de muy alta calidad. Y, y bueno pues hay empresas que nos dicen que, bueno, pues, que han contactado con clientes incluso nuevos, que las firmas que se han acercado a milán han sido las firmas realmente importantes y que se muestran pues muy predispuestas a, a confirmar pedidos y que, por lo tanto pues, bueno pues que el trabajo ya está hecho y que, que los resultados es positivo en cualquier caso no estamos todavía ni lejos en, en cifras pre pandemia cierto es que bueno pues la situación de italia eh, todos sabíamos que, que era la más la más eh, positiva en cuanto a la pandemia Eh, por ese motivo, la feria de calzado cambió sus fechas y, y nosotros nos vimos eh, la obligación, arrastrados por, por el cambio de fechas también eh, dentro del calendario ferial. Línea eh, Pele por celebrar su, su, su feria en, en las fechas eh, concretas que tenía ya establecidas y, bueno, pues el resultado ha sido más negativo que positivo. Pero, bueno, entendemos que esto eh, no deja de ser una edición, eh, conlleva una temporada muy importante para nosotros, que es la de verano, Pero que bueno que, que en París los resultados fueron buenos en nueva york también fueron buenos y esperemos que en futuro moda pues sean buenos independientemente de las respuestas que estamos viviendo. pues con no ese nos le... poder, uh -huh. no nos tiene, no nos tenemos por qué frenar ante ninguna circunstancia por difícil que sea pues sí. tenemos que ser muy positivos y tener ilusión seguir trabajando uh -huh. y, y pensar siempre en hacer cosas buenas pues con no ese en... mensaje, con ese mensaje nos quedamos álvaro es que no hay tiempo para sí, más sí, muchísimas sí, gracias bien, y suerte para futuro moda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 Pues sí, la cultura europea, tenemos mucha cultura europea, muy buena música es ahora la que nos tiene, también norteamericana, es la que nos tiene ahora que salvar de esta situación tan negra en la que nos encontramos. A las 8 de la mañana, a partir de las 8 de la mañana, pues empezaremos de nuevo a contarles las noticias que tenemos. Algunas las destacamos en el sumario. Hablaremos de esa concentración que tuvo lugar ayer por la tarde en la plaza de Baix para pedir el cese de la guerra, concentraciones y movilizaciones que veremos en todas las ciudades del mundo y durante todos los días hasta que cese eh, esa invasión rusa rusa en Ucrania pidieron el cese de la guerra y en la plaza de Baix pudimos escuchar voces ucranianas expresando ese tremendo dolor y sufrimiento y destrucción que siempre nos traen los conflictos bélicos. También les hablaremos de los componentes para el calzado que ya han comenzado a sufrir las consecuencias de esta guerra, al igual que las empresas de calzado, con las cancelaciones de pedidos de empresas rusas y ucranianas. ...además la ampliación del parque empresarial de Torrellano... ...está cada vez más cerca el equipo de gobierno... ...dijo ayer la concejal de urbanismo Ana Arávid... ...que quiere agilizar los trámites burocráticos... ...para adjudicar las obras en antes de este verano... ...y poder comenzar ya la urbanización de la ampliación... ...en otoño de este mismo año... ...y ayer el Partido Popular reclamó más de... ...los más de 6 millones de euros que dice que la Generalitat... ...debe al Ayuntamiento en concepto de subvenciones... Del, del pasado año, pero el equipo de gobierno, la concejal de Hacienda, rectificó a los populares asegurando que la mayoría de ese importe ya ha ingresado en las arcas municipales. Y esta tarde se va a nombrar a María Ángeles Sánchez, hija predilecta de la ciudad, será la primera mujer en obtener este reconocimiento. María Ángeles Sánchez tiene un sueño, donar toda su obra premiada en numerosas ocasiones a la ciudad para crear en el viejo convento de la merced el museo de la fiesta y de las fiestas populares de españa convirtiendo así a elche en referente turístico tele va a retransmitir este acto a partir de las 7 y cuarto de esta tarde y en deportes el elche club de fútbol recupera a lucas bollet para el partido de esta noche contra el levante y el entrenador francisco avisó ayer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 Hasta luego, Paco. Gracias y suerte al Elche y Club de Fútbol esta noche en su encuentro contra el Levante. Esperemos una victoria y así nos dan más alegrías. Porque también nos ha dado alegrías el tiempo, a pesar de haber amanecido con un día gris y muy oscuro y frío, porque alcanzaremos una temperatura máxima de 16 grados. Al final han llegado las lluvias, débiles a primera hora. Veremos si evolucionan a más. Eso nos lo cuenta Vicente Bordonado. Buenos días, Vicente. El Tiempo, en Teleelch, en Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elch.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 ¡Rebajas, rebajas, rebajas! Cada viernes en el magazine Entre Amigos de Tele-Elch Radio Marca conoce qué grandes rebajas te están esperando y dónde conseguirlas. Entra en www.telelch.es barra rebajas e inscríbete para participar en los sorteos que cada viernes realizaremos gracias a nuestras marcas colaboradoras. ¡Rebajas, rebajas, rebajas en Tele-Elch!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 mini punto Limpio en Elche. Más cerca, más fácil. Es un mensaje de Ute Elche y Ayuntamiento Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Faltan cuatro minutos para llegar a las 8 en punto de la mañana. Ya se ha hecho de día en la ciudad y para los que os estáis despertando ahora, pues os damos los buenos días, pero con esta música de la década de los 60 a ver, a despertaros. Good morning, starshine, the earth says hello, you twinkle above us, we twinkle below, good morning, stars shine you lead us alive. Good morning sunshine, there's love in your skies Reflecting the sunlight in my lover's eyes Good morning sunshine, so happy to see my lover's song Pues con esta preciosa canción de Oliver os damos la bienvenida a los que os habéis incorporado en esta segunda hora del programa La Glorieta. Son las 8 de la mañana, es viernes y es el segundo día de la guerra en Ucrania. Ayer sonaron las sirenas en Kiev y desde entonces los bombardeos no cesan como tampoco la invasión rusa. Hoy todos los diarios nacionales recogen esta tragedia humana y esta guerra en Europa con los primeros fallecidos y los miles de desplazados. Leeremos los principales titulares ...más tarde sobre las ocho y media... ...con ella además sufrimos otra grave crisis... ...que va a impedir sin duda la recuperación económica... ...el presidente del gobierno lo dijo ayer... ...Pedro Sánchez aseguró que este conflicto... ...y las sanciones a Rusia tendrán un impacto en este país... ...la factura energética es elevada... ...como la industrial y agraria... ...y es que los rusos producen aluminio... suministran gas y Ucrania es considerada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 ...y otros asuntos municipales... ...la ampliación por fin del Parque Empresarial de Torrellano... ...dice la concejal de Urbanismo Ana Arávid... ...que está cada vez más cerca... ...que pretenden adjudicar el proyecto antes del verano... ...para que las obras de urbanización comiencen en otoño... ...nos lo cuenta o nos lo resume... ...nuestra compañera Marga García, muy buenos días. Buenos días Ros, en breve se encargará la redacción... ...de los proyectos necesarios...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 Pues antes de este verano, la escuchamos. Abans de l'estiu pueden dar inicio y que pa, cap a septiembre, octubre, puedan finalizar si no tenemos problemas después en, en la ejecución de la obra.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 Y más actuaciones urbanísticas, esta vez en la Marina y para los más pequeños, porque la Plaza de la Glea de esta pedanía va a contar a partir de esta primavera con una nueva zona de juegos infantiles. Nos lo resumen nuestra compañera Iziar Martínez. Muy buenos días.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 juegos infantiles... ...pero los trabajos continúan en 2022... ...con una inversión cercana a los 600.000 euros. Gracias Iziar, vamos a escuchar... ...al concejal de mantenimiento Héctor Díez... ...hablando precisamente de esas otras inversiones... ...en Carrús y en el Altet. Nuestro propósito es por un lado... ...mejorar la imagen de los juegos infantiles de Elche... ...modernizar esa imagen... ...pero al tiempo desde luego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 Pasan ocho minutos de las 8 de la mañana y continuamos el relato informativo. El Partido Popular reclamó ayer los más de 6 millones de euros que dice que la Generalitat debe aún eh, a la ciudad de Elche, que no ha abonado con cargo a subvenciones concedidas el pasado año. Según el portavoz adjunto del Partido Popular, José Navarro, estas ayudas son imprescindibles y también han reclamado al PSOE, compromiso, pues que insten a Puig,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 Pues no ha callado el equipo de gobierno porque nada más conocer las declaraciones de José Navarro le ha rectificado concretamente la edil de Hacienda. Patricia Macia ha asegurado que mostrando una lista que gran parte de esos 6 millones de euros ya se han ingresado en las arcas municipales. Ha señalado que solo queda pendiente de recibir de la Generalitat Valenciana en concepto de subvención 1.600.000 euros. Y seguimos hablando del Partido Popular. ¿Por qué? Pues porque el líder de Elche y senador, Pablo Ruz, quien ha demostrado en más de una ocasión su amistad con Pablo Casado, fue el primero, dice, en despedirse de él en el Congreso de los Diputados. Ruz colgó en sus redes sociales, que tuvo la suerte de poder abrazarlo con el corazón, asegura que le dio un abrazo de amigo, un abrazo con toda el alma a un hombre, dijo, bueno, que ama España por encima de todo. Y seguimos con más críticas en esta ocasión de los sindicatos porque el Sindicato Profesional de Policías Municipales, spm USO, denuncia que el Ayuntamiento ha concedido un exceso de horas para liberar a sindicalistas de comisiones obreras. Aseguran que la Concejalía de Recursos Humanos tardó un año en facilitarles la información solicitada para la reclamación interpuesta ante el Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno en marzo del pasado año. Al obtener la información han comprobado un exceso de horas sindicales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 Y un estudio de la Universidad de Elche concluye que las leyes de costas están impidiendo los beneficios que ballenas o grandes cetáceos varados en las playas pueden ofrecer a la sociedad. Un equipo de investigadores internacionales concluye que los cadáveres de estos cetáceos han proporcionado siempre múltiples servicios ecosistémicos a la humanidad, pero las normativas para retirarlos lo antes posible ponen en riesgo la esencial función ecológica. De ahí que propongan que en vez de enterrarlos o incinerarlos podrían ser trasladados a reservas marinas cercanas y a otros enclaves costeros poco transitados veremos cómo acaba esta propuesta que de la que todavía hay que investigar y el próximo lunes se celebra volvemos a los asuntos municipales porque les contamos la moción que el concejal no ha escrito eduardo garcía untiveros va a presentar al pleno del lunes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 Y hoy, lo llevamos diciendo desde las 7 de la mañana, Tele Elche va a retransmitir en directo a partir de las 7 y cuarto el acto de nombramiento de la periodista, fotógrafa y escritora María Ángeles Sánchez como hija predilecta de la ciudad en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Elche. María Ángeles Sánchez se va a convertir en la primera mujer en recibir este galardón. En la entrevista que le realizamos el pasado martes...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 Sinceramente creo que con 50 años fotografiando fiestas por España e investigando las fiestas de España, ECHE se podría convertir en un centro de referencia para el patrimonio festivo nacional, partiendo del nuestro, que además es la primera declaración, como todos sabemos, de patrimonio inmaterial. y Y ese sueño va más allá de la donación de su legado. María Ángeles Sánchez nos contó que se lo propuso ya al alcalde de entonces Alejandro Solir Soler y es convertir el viejo convento de la Merced en casa de la cesta y de las fiestas populares de Elche de España, perdón, para que Elche sea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 Y mañana y pasado se va a celebrar en el Centro Cultural del Escorchador el Salón del Manga y de los Videojuegos. Se trata de la segunda edición de el che Go, un evento creado el pasado año a petición de los jóvenes de este municipio. Vendrán ponentes destacados como Pablo Domínguez, actor y la voz de Woku. Javier Balas, la voz clásica de Naruto, y los conocidos actores Lucía y Álvaro Balas, actores infantiles. También acudirán youtubers que cuentan con millones de seguidores y habrá exposiciones como la de Harry Potter y numerosas actividades. En unos minutos entrevistaremos a los organizadores de este evento, del evento el Go, en su segunda edición.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 ...con Rosmar y Alonso. Y antes de llamar a la sala de control de tráfico... ...del Ayuntamiento de Ilche... ...para saber cómo está la circulación... ...en las principales avenidas y calles de la ciudad... ...vamos a dar ese repaso... ...a los principales diarios nacionales... ...hoy sí, ayer no... ...pero hoy sí recogen... ...todos... ...en portada... ...la guerra... ...la guerra... ...en Europa... ...el país... ...vamos por partes... ...el país titula... El más grave conflicto en Europa en 80 años. Alarma al mundo. Putin lanza un ataque masivo contra Ucrania. Dice que Rusia invade el país por tierra, mar y aire y sus tropas avanzan hacia Kiev. Moscú amenaza a quien interfiera con unas represalias nunca vistas. Joe Biden advierte ...de las consecuencias catastróficas del ataque... ...y la Unión Europea y el Grupo de los Siete... ...deciden nuevas sanciones... ...para el aislamiento de Rusia... ...la fotografía importada es dura la que trae el país... ...la de una víctima... Eh, ...un fallecido en el suelo y... ...alguien arrodillado... Eh, ...viendo el cadáver... ...un hombre se lamentaba en el pie de foto de esta... De, de esta imagen, un hombre se lamentaba ayer ante un cadáver después de un bombardeo en jarkov Ucrania. El conflicto pone en riesgo la economía global. Las fuerzas del Congreso condenan la agresión. 320 españoles están atrapados en Ucrania. También dicen que unas 100.000 personas abandonan sus hogares, según la ONU, desbandada desde Kiev con lo puesto. ...y en la editorial, frenar la agresión de Putin... ...todas las editoriales coinciden en señalar a Putin... ...como el causante de este mal, de esta tragedia humana... ...la inteligencia de Estados Unidos acertó... ...Ucrania está bajo las bombas de Rusia... ...así es como refleja hoy el país en portada... ...lo que estamos viviendo, y ABC... ABC titula Putin toma Ucrania a sangre y fuego. Las tropas rusas avanzan sobre Kiev y provocan 137 muertos y el éxodo de miles de civiles hacia la Unión Europea. Biden califica al presidente ruso de tirano y promete que el mundo hará que pague las consecuencias. Y la foto en portada son tanques, tanques rusos, que avanzan desde... Eh, una de las ciudades eh, hacia crimea el ataque tchernovyl agita el fantasma de otro desastre nuclear las bolsas se hunden mientras se preparan duras sanciones contra Moscú el mundo el mundo también recoge en portada no tanques rusos como a veces sino un herido una mujer herida una mujer herida delante de un edificio bombardeado ayer en hartov la segunda mayor ciudad de Ucrania al este del país. Y titulan, Putin desafía a Occidente con su ofensiva total en Ucrania. Ataque, el ejército ruso avanza desde varios frentes como Crimea o Bielorrusia y los bombardeos dejan decenas de muertes. Toma el control de Chernobyl y amenaza Kiev. En economía, las bolsas sufren un batacazo y el petróleo alcanza los 104 dólares por barril, su nivel más alto desde 2014. La contienda amenaza la recuperación económica. Y también titula sanciones. Europa se moviliza para cercenar el crecimiento ruso y Biden asegura que convertirá a Putin en un paria, no formará parte de la economía global. En la editorial de El Mundo, al igual que la del País, también señalan a Putin como el que ha provocado una infamia en Ucrania. Y Las Sirenas y Elan Kiev sigue más eh, con la crónica de los corresponsales que se encuentran allí, dicen, las titulan esa crónica la de Xavier Colas, la titula Las Sirenas y Elan Kiev. ...miles de ucranianos huyen de la capital... ...y los que permanecen en la ciudad esquivan los bombardeos... ...refugiándose en las estaciones del metro. Esto es lo que recoge el mundo en portada... ...y la razón, la razón también eh, trae una fotografía de los bombardeos... ...fuerte explosión de una explosión en Kiev... ...durante los ataques del ejército ruso que lanzó bombardeos de artillería pesada sobre la capital ucraniana y titulan invasión por tierra mar y aire putin rompe la paz en europa con una guerra total en ucrania el pánico se apodera de kiev Estados Unidos augura que la capital caerá en horas la unión europea prepara sanciones y biden asegura que el líder ruso será un paria y en la editorial de la razón aseguran que el retorno de europa a su hora más negra y también tiene la razón un espacio para otras noticias nacionales como por ejemplo mmm, la crisis del partido popular titula que he casado a los varones en, en, en la sede del pp entre entrecomillado seré como la reina madre el hombre de Feijó, en Génova, hasta que se celebre el Congreso, será González Pons. También eh, titulan que Telefónica quintuplica su beneficio y gana 8.137 millones de euros. Y Jordi Juan, director de La Vanguardia, el Grupo Godó es una fuerza serena. Bien, pues estos son los titulares de los principales diarios eh, del país, La Razón, El Mundo, ABC y Telefónica el país se los hemos contado cuando son las 8 y 23 y después de estos titulares que les parece una canción para evadirnos de la cruda realidad una canción del madrileño se que grabó su último videoclip en el hotel huerto del cura y que nos quiere porque también eh, pues sacó este tema que triunfó con en colaboración ...con El Niño del Che... ...un veneno. Esta ambición desmedida... ...por las mujeres... ...la pasta y los focos... ...me está quitando la vida... ...muy poquito a poquito a poco... Pregunta la prensa. Puchito. ¿Cuál es la maña? Sin cantar ni afinar. <coughs> pa' que me escuche tu España. Ah. Es un veneno que llevo dentro, en la sangre metido. ¿Qué va a hacer que me mate? Sin que me haya siquiera querido. No Lo hice por ti. Eso es. Lo no hice por ti. Come on. Lo hice, ti, lo hice por ti, mami. Lo hice por ti, mami. Vamos, vamos. Lo hice por ti. Pa' que me mires. Lo hice por ti. Pa que me quieras. Lo hice por ti. Yo he nacido, bodaño. Pero tu amor me ha cambiado. Y ahora quiero triunfar y ganar y salir en la tele y la radio hey, Eres un veneno cruel y violento que estáis alimentando que va a hacer que me mate mientras todos seguís ahí mirando? Lo hice por ti Cómo no Lo hice por ti Eso Lo hice por ti Por ti no, más por ti Lo hice por ti Pa' que me mire Lo hice por ti lo hice lo hice por él. Un recuerdo al chaval hambriento que no invitaba a irse al baile antes cuando era inocente, antes pero antes yo no era nadie y ahora todo el día metido en farra escapando pa'lante. Es un veneno que llevo dentro, en la sangre he metido. ¿Qué va a hacer que me mate sin que me haya siquiera querido? Es un veneno que llevo dentro, en la sangre he metido. ¿Qué va a hacer que me mate sin que me haya siquiera querido? No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 Esta ambición desmedida, por las mujeres, la pasta y los pocos me está quitando la vida. Bien, pues el éxito de C. Tangana y el Niño de Elche, con ese éxito llegamos a las 8 y 27 minutos de la mañana. Antes de conectar con la sala de control de tráfico, ya tenemos aquí a nuestro compañero, Paco Gómez. Muy buenos días, Paco. Hola, Ror, buenos días. Bien, tienes la prensa, eh, todos han recogido, acabo de leer los titulares, mm. la tragedia de la guerra de Ucrania, pero ¿qué dice el fútbol? Porque los rusos están compitiendo en la Champions. Bueno, claman todos contra Putin, el marca titula Stop War, stop a la guerra, mm. y una figura de un jugador eh, que se pone la mano en el pecho, el deporte clama contra la guerra, Putin deja el mundo... En paz es lo que le piden sus compatriotas, jugadores de fútbol, de baloncesto, de, de todos los claro, deportes. Los, porque van a sufrir ellos <coughs> las consecuencias, ¿no? Sí, incluso la UEFA está estudiando la posibilidad de expulsar a equipos eh, que están en la, en la Champions y en competición europeas, que ellos no tienen ninguna culpa, pero están dentro del régimen eh, autoritario de Putin. Y bueno... Bueno, culpa, ellos votan, si es que... Hombre, ya, pero que cuando votaron sí. me imagino que no pensaban que este tío iba a iniciar una guerra. Aunque las elecciones en Rusia hay que ponerlas bueno, ahora. Eh, <risa> ¿Tú crees que son <risa> elecciones democráticas? Efectivamente, visto lo visto, bueno un infame. Destacar eh, los, las victorias de los tres equipos... ...en competición europea sí. como el Barça, que y ganó el Nápoles... ...y un merecido aplauso... ...exacto, el Sevilla también ha pasado, Oye, el Betis también... ha caído, entonces? ...la Real Sociedad... ...ay, pobre ticos... ...la Real Sociedad son, de los cuatro equipos españoles... ...el único que ha, que ha quedado apeado... ...bueno, pues cuéntame lo del Elche Club de Fútbol, Paco... Venga. ...bueno, pues el Elche tiene un partido importante esta noche a las 9... ...en el campo del Levante, frente a un colista del que nadie se fía... ...Francisco ya ha dejado claro que no va a permitir a nadie que se relaje... ...y que la clave para ganar el Levante es salir eh, pues como mínimo como el Levante... ...que va a salir a tope para quemar sus últimas posibilidades... el Levante solo le vale ganar si quiere agarrarse a la posibilidad de la permanencia... ...y el Elche necesita una victoria para encarrilar esa permanencia tranquila... ...para ese partido el Lucas Bollé junto a Gonzalo Verdú y Gerard Gumbau... ...son las principales novedades sobre todo el atacante argentino... ...que tras dos partidos sin poder jugar por una lesión pues va a volver esta noche, veremos si al once titular o a esperar oportunidad en el <coughs> en el banquillo. Y bueno, pues el equipo no va a estar solo, va a estar acompañado por la afición frangiverde, cerca de medio millar de aficionados van a estar en las gradas del Ciudad de Valencia y bueno, una afición que se está volcando también con el Elche Barça de la próxima semana, uh -huh. son ya más de 13.000 entradas vendidas, el 100% del aforo ya está terminado, Ya no hay restricciones y se podría llenar, recordamos que hay una capacidad de 31.388 asientos, así que bueno, es una buena noticia la elchemanía que se ha desatado, pues, merced a los resultados de este 2022, donde el Elche es el mejor junto a Real Madrid, Barcelona y Villarreal, los que más puntos han sacado desde que arrancó el año. Esta noche a las ocho y media lo contamos, aquí en Marcador... Eh, con todo el equipo de marcadores y, si Dios quiere, desde el campo del Levante, ese Levante-Elche que da comienzo a las 9, nosotros a las 8 y media. Pues necesitamos alegrías, así que vamos a, a cruzar los dedos y que gane llegan el chicle de fútbol. Muchísimas gracias, Paco. A ti, Ros, hasta luego. Hasta luego. Nosotros continuamos y lo hacemos ahora con la previsión meteorológica, porque hoy ha cambiado el tiempo. Tenemos más frío, dice Bordonado, que alcanzaremos una máxima de 16 grados y las lluvias ya han caído a primera hora de esta mañana. Vamos a ver qué más nos cuenta Vicente Bordonado. El tiempo.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 con Rosmar y Alonso. Son las 8 y 33 minutos de la mañana, queda poco tiempo para que comiencen las clases en los centros educativos y por eso conectamos a esta hora con Jesús Iniesta de la Sala de Control de Tráfico del Ayuntamiento de Ilche para ver cómo están las calles y las principales vías de la ciudad en cuanto al tráfico se refiere. Muy buenos días Jesús. Hola, buenos días, Ros. Pues, ¿cómo, ¿cómo se encuentran las avenidas? ¿El tráfico es denso en algunas de ellas? Pues, mira, con un día lluvioso como hoy, el tráfico aumenta y se hace más complicada la circulación. Una vez finalizado el tráfico de entrada a los institutos, nos vamos acercando a la hora de entrada a los centros de primaria. De momento, a esta hora, la circulación es más densa en los accesos a la ciudad, como la avenida Alicante, avenida Santa Pola...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 La, los carnavales con desfiles escolares en distintos puntos de la ciudad. Infórmese y téngalo en cuenta en sus desplazamientos. Y mañana sábado la calle Osías Mar está, estará cortada entre Francisco Tomás y Valiente y Plaza de Barcelona durante toda la mañana por la instalación de mercadillo. Y por último recordar que con la calzada mojada hay que aumentar la distancia de seguridad, reducir la velocidad y extremar la precaución. Esto es todo desde la Sala de Contro de Tráfico del Ayuntamiento de Che por una situación fluida y segura al servicio del ciudadano. Buenos días y buen fin de semana. Gracias Jesús, muy buenos días y sobre todo gracias por recordarnos que ya estamos en carnavales. Pues recordamos que los carnavales tendrán mañana sábado su fiesta organizada por el Ayuntamiento en la Plaza de Baix que comenzará a las 5 de la tarde con los talleres y actividades para los más pequeños y que continuará con más desfiles y concursos para los adultos. Nosotros son las 8 y 37 minutos de la mañana y continuamos dando más información y es que ayer... Los responsables de RECOVA, la federación que aglutina esas asociaciones que trabajan por el bienestar de las personas mayores en las residencias valencianas se reunieron con responsables de la Consejería de Políticas Inclusivas. No sabemos si también con responsables de la Consejería de Sanidad y para conocer detalles de esa reunión y sobre todo si hubo alguna medida o algún compromiso positivo para mejorar la situación en la residencia de Altavix, pues contamos con la responsable de rocova aquí en Elche, Esther Pascual. Muy buenos días, Esther. Buenos días, Rosemary. Hoy, en Junta de Portavoces, sabremos si habrá o no declaración institucional sobre el reclamar a Mónica Oltra que rescinda ya el contrato de la adjudicataria en la residencia de Altavix. Ayer ustedes se reunieron. Hay dos asuntos. ¿Cuáles son los acuerdos? ¿Cómo, ¿Cómo salen ustedes de esa reunión en cuanto a la residencia de Altavix? Eh, a ver, eh, en eh, la reunión de ayer, pues, versaba sobre todas las residencias, ¿no? En, en la comunidad valenciana hay 327 residencias de mayores... Eh, Eh, unas poquitas de esas son mixtas, que también llevan y eh, también hay residentes que tienen problemas de diversidad funcional, o de salud mental, no solo mayores, pero es, son muchas las residencias. Entonces, claro, a, Altavis es una más. También se habló sobre Altavis, pero se trataron pues temas de todo tipo. Eh, sobre Altavis, eh, bueno, pues ayer hizo dos semanas que le, que le tra eh, transmitimos al ayuntamiento no solo el tema de, de la reversión que es ya antiquísimo y, y es agotador para nosotros siempre estar recordando que, que queremos una buena gestión en esa residencia sino también le pedimos al ayuntamiento una comisión de investigación eh, de, de todas las, en el escort porque solo lo puedan sólo lo pueden hacer los partidos políticos no podemos ir los familiares directamente. No es el último el único ayuntamiento que lo ha pedido, el ayuntamiento de Alcoy. También parece que va a hacer esa declaración institucional por las 74 muertes que hubo en esa residencia Domus Virialcoy, que puede ser que sea una de las que más muertes ha tenido de España y, y puede ser que de Europa. Y también van a trasladar eso, su ayuntamiento a Arescord. Entonces, nosotros creemos, por, por el informe del síndic y por todos los indicios que tenemos, que también debería hacerse en el CES. Entonces pedimos la reversión, pedimos esta comisión de investigación y también pedimos que generalizar de una vez, proporcione el material que falta, porque es que esa residencia está muy vieja, Rosmaria, es que está muy mal. Entonces pedimos que... Dime. no ¿Cuántos fallecidos ha habido eh, ahora en esta sexta ola? Con el brote... En esta sexta ola, que nosotros sepamos siete. Eh, uh -huh. Los números que manejamos de los familiares que tenemos... En Recova eh, ahora mismo no, no hay contagiados uh -huh. y, y se cerró con, el, con la última noticia vale. que tuvimos y que os trasladamos, que fue 7. ¿Confían en que haya declaración institucional hoy o el lunes, en el pleno del lunes, para exigir esa reversión de la contrata? Y sobre lo de la comisión de investigación, dice que solo eh, puede abrirlo las Cortes Valencianas, pero dice que quieren una comisión de, de investigación aquí en Elche, en el Ayuntamiento. Queremos una comisión de investigación en el ESCOS. Se ha pedido en, en otras comunidades y en otros sitios sobre qué ocurrió realmente la residencia de, de mayores de, de Altaviz. Eh, ¿Por qué siempre se les descontrolan los brotes de esa manera? Eh, eso es lo que pedimos, pero claro, lo tiene que hacer un grupo político. El ayuntamiento, como corporación, lo podría hacer. vale Y luego, al mismo tiempo, pues eso, eh, de verdad valorar eh, si... Eh, eh, a ver, Generalitat siempre nos transmite que está muy encima de Inspección ¿vale? de hecho ayer justo ayer eh, se, te, se trasladaron de nuevo personal de la Dirección Territorial de Alicante pues una inspectora con, con miembros de la Dirección Territorial para valorar de nuevo eh, nos dicen que están encima pero ¿Y, y, y qué sinceramente sí. nosotros esperamos ¿Y, a de, y, de que y, vayan a revertirla sí, sí, pero, aunque éster... sea lo último que se pierde Pues pero, no tenemos, si muchas es, no ya. tenemos, pero, este... pero sí que confiamos en que eh, Inspección siga encima y que Dirección Territorial reenvíe y realice las reformas que llevamos pidiendo mucho tiempo. Es que esa residencia, sinceramente, Rosmaris, uh -huh. está para que la vacíen, como se hizo en Catí, que también es una residencia pública en Elda y una residencia donde también se vació la residencia, se arregló y luego volvieron los mayores y uh -huh. es igual pública de concesión privada vale. entonces esa residencia generalita sabe lo que tiene sabe que la cocina eso es lo que, no es adecuada eso es lo que te iba a preguntar si es, dicen en la reunión que están detrás ustedes les preguntaron qué resultados tienen de las inspecciones que han llevado a cabo como dicen si sí, ellos pues nos manifiestan que, que todo ese descontrol que por ejemplo comentaba Paco a la vuelta del hospital que él cuando volvió ya se estaba cerrando el brote o sea, imaginaos uh -huh. en el brote Pues eso, en el brote es que llegó a estar una trabajadora, una auxiliar con 28 personas con COVID en vale. el turno de tarde. Oye, ¿Tú eh, crees que se puede atender o sea o no que, se puede atender? Que Entonces, la consellería de Mónica Oltra reconoce que no había personal. Re, claro, por eso Sanidad lo tuvo que reforzar, pero aún así se dieron circunstancias, sobre todo en el turno de tarde, cuando ya no está el personal de Sanidad, muy graves. Porque no, un auxiliar no puede dar de comer, de, ...de merendar uh -huh. y de cenar, cambiar, poner pijamas... ...a tantas personas... ...yo he tenido a mi madre... ...y es una para una... ...y tú tardas 40 minutos en dar de cenar... ...a una persona con Alzheimer... ...que no uh -huh. sabe ni qué es la hora de cenar... ...que piensa que lo puede comer más tarde... ...que no sabe si el plato es para ella... ...que tienes que tener paciencia... Uh -huh. ...¿cómo va a estar un auxiliar para dar de cenar... ...ya no en un comedón, en una mesa... Uh -huh. ...con cuatro o cinco personas... ...sino habitación por habitación aislado... Tú no puedes Bien. destinar este tiempo, Esther, o sea, cualquier persona que claro. sea cuidadora que nos esté oyendo lo sabe, este o sea, no puedes, o sea, claro. no se puede con esa persona No tenemos mucho tiempo para, para concluir, sirvió para algo la reunión de ayer, sí o no. Claro, claro, a ver las reuniones siempre son positivas, estuvimos casi tres horas reunidos, agradecemos muchísimo a la consellería que se esté reuniendo, a los directores generales que nos atendieron estuvimos aportando o sea, Ya les habíamos trasladado por, por documentalmente qué aportaciones hacemos a la parte del, del decreto de tipologías que están redactando Y todavía falta mucho por redactar O sea, los técnicos de consejería están intentando cambiar el modelo Esperemos uh -huh. que vea luz antes de que acabe la legislatura Todavía les quedan muchísimos bloques por redactar uh -huh. Claro que son positivas Yo sé que, que, que ellos están encima Para ellos también es una pesadilla que las empresas no cumplan Nos consta su preocupación Pero claro, los familiares estamos muy preocupados y queremos que pues que corran un poquito más. Entendemos que los recursos son limitados, ellos tienen también un personal, pero nosotros tenemos que seguir ahí trasladándoles cosas que ocurren en todas las residencias gravísimas, porque las uh -huh. residencias están incumpliendo muchas cosas. Pues y también les pedimos que se suavicen las restricciones. Nos han dicho que hagan remitir un poquito más uh -huh. las estaduales, también les llegará a los mayores las restricciones. Pero les hemos suplicado que no tarden, porque si, por ejemplo, en el partido del Che Barça, el aforo va a ser del 100%, y mañana va a haber carnaval en el Che, pues los mayores también tienen derecho a, a disfrutar de esa relajación de medidas. Y tanto. Nos han dicho que ese borrador de resolución llegará, todavía hay muchos brotes en Comunidad Valenciana, uh -huh. y les hemos pedido pues lo de siempre, pues que much... no tarden en esa relajación también para ellos. Pues muchísimas gracias, Esther Pascual, y suerte. A ti, Rosmari, muchas gracias.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 ...Publiantón. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. 8 y 48 minutos de la mañana, lo venimos diciendo desde las 7 de la mañana... ...y es que a partir de ayer millones de personas salieron en todo el mundo a la calle para pedir la paz... ...para pedir a Putin que cese esa, ese ataque contra Ucrania. Ayer vimos esa concentración por la paz y contra la guerra de Ucrania... ...en la plaza de Baix, un grupo de ciudadanos eh, se reunieron... ...y hubo la lectura de un manifiesto a cargo de la mujer eh, Daria... ...es ucraniana, lleva tres años residiendo en Elche... ...y hemos podido contactar con ella. Muy buenos días, Daria. Muy buenos días. ¿Cuál es tu situación? ¿Tienes eh, eh, tienes familiares allí en Ucrania? Tengo familiares, tengo amigas, está padre de mis hijas ahora mismo ahí, en el pueblo que está ahora mismo mmm, atacado. Eh, que Tenían pueblo? que derribar unos puentes los propios ucranianos para que los rusos no puedan entrar. Eh, ...están sin luz... ...sin... Ah, ...sin internet... Eh, ...y pues en los sótanos... ...de las casas... ...y pues nada... As, a, ...así estamos... ...allí están viviendo en los sótanos de las... ...de las casas que... Eh, ...¿cuál fue tu última comunicación con ellos? Hace, ...hace poco... ...que mis hijas estaban hablando con su padre... ...intento que hablen con él... O, Uh -huh. ...máximo posible... ...¿y qué te cuenta?... ...eh, cómo... Eh, cuál, ...cuál es el pueblo... ...que está siendo atacado por los rusos... ...¿dónde está, concretamente?... ...es al lado de Gostomel... ...ahí donde ha sido derribado un aeropuerto militar... Uh -huh. ...se llama Irpin... ...eh, lo que ahora mismo están defendiendo... ...este pueblo, no dejen pasar... ...de momento... ...y, no y por... pues cuentan eso, miedo... ...miedo... ...ahora han dicho que... ...no pueden salir a la calle... ...porque eh, están volando los aviones... ...y tirando los misiles de los aviones... ...entonces que a... ...los que querían irse... ...pues al final que no van a ir a ninguna parte... ...porque más miedo de ahora salir... ...a la calle que quedarse... ...o sea... ...dentro de casa... ¿Vosotros os podíais imaginar... ...lo que Putin ha hecho... Ay. Claro que no. A lo mejor era la fe de que vivimos en el siglo 21. ¿cómo es posible que seguimos con con las guerras para pellizcar una parte de, de otro país? O sea, es que no yo me yo me vine a España por eso, en 2015, en 2014 cuando empezó todo eso, Mi abuelo me ha dicho dice Hija, aquí Si ese hombre pisa No va a soltar Hasta que no se quede con todo Y me medio obligó Salir de ahí Y si sale ahora, que estás a tiempo Que quizás luego va a ser tarde Y mi abuelo tenía muchísima razón O sea, eh, tu abuelo Tenía mucha razón, porque en 2015 ¿Cuál era el ambiente? que habéis respirado los ucranianos? Eh, ...lleváis mucho tiempo, ¿no?, eh, con ese pulso contra Rusia... ¿Qué, qué, ...¿qué es lo que habéis respirado vosotros toda la vida? Sí, a ver, la verdad, desde el eh, principio... ...o sea, yo tengo mucha familia en Rusia también... ...o sea, es que era, al principio, han quitado la parte de Crimea... ...que la verdad, en algún momento hemos pensado que... ...con eso va a ser suficiente, ¿no?, porque querían playa, querían puerto y... Decían ahí que eso les pertenecía a ellos toda la vida y bueno. Por eso la verdad que todos se han acostumbrado a vivir así, ¿no? Con incertidumbre, que no tenían mucho miedo porque... Pues, no Es que no sé ni, ni explicar la verdad, o sea, miedo no. De hecho, el miedo han empezado a tener ahora. Los siete años vivían pues como podían, han, se han acostumbrado que hay pues militares en la parte de, de donbas donde ahora pues han entrado ya uh -huh. y, pero es que la gente se acostumbró a vivir así es... tampoco se podía vivir con miedo y tu familia rusa qué te dice y cómo lo están viviendo los pues, rusos porque se han, se, se, o sea se han dividido unos que están contra él otros mmm, pues apoyándole no no pueden dar mucha explicación por qué, pero la mayoría la verdad que gracias a Dios la mayoría sí que apoya a Ucrania y van a salir a manifestar ahora uh -huh. contra su propio presidente, ¿no? para que pare. Uh -huh. eh, pero en Elche, en Elche ¿cuántos ucranianos sois? Pues en Elche, Elche la verdad que no conozco yo ucranianos, rusos sí. ...yo tengo amigos ucranianos... ...pero que viven en Torrevieja... ...por, por esta uh -huh. zona... ...pero aquí en el C, y, y ...es que tampoco me dio tiempo a ser amigos... Claro. ...yo he venido y tengo un montón de hijos... <risa> ...por eso... ...me he dedicado a mi familia... ...¿y cómo os vais a coordinar?... ...¿qué, qué podéis hacer?... ...porque a, ayer te oímos decir... Eh, sí. los, ...el dolor y el sufrimiento de tu pueblo... Eh, ...pero cómo os vais a coordinar... Eh, Pues eh, intentando hacer que se nos escuche, intentando hacer que, pues, eh, no sé, salir, intentar protestar un poquito para que vea que, no, o sea, que no facilitarle nada al hombre este. ya yeah. eh, Que sepa que todo el mundo no, no está de acuerdo. Que eh, no solamente ucranianos, que aquí a mí... Me emocioné ayer muchísimo porque he visto yo muchos españoles, ¿no? Que mm. no no son ni mis amigos ni mi familia. La gente que sale, que mmm, apoya. Eso es muchísimo, la verdad. O sea, que todo el mundo está escuchando, está viendo, ¿no? Esto es mucho. El presidente ucraniano es lo que pide porque la verdad que Ucrania se ha quedado sin apoyo, sin ayuda, están solos no tienen militares, mm, salen a, uff madre mía, que tengo, yeah. que me tiembla todo el cuerpo, los niños de 15 años, las mujeres que jamás han tenido un arma en, en, en su mano, ahora tienen que aprender para defender a su país, defender a su tierra, a sus hijos, las madres que, que tienen los niños pequeñitos, salen a luchar. Y por lo que cuentas, están viviendo ahora en semisótanos, en sótanos, bajo sí, tierra. Sí, sí, sí, sí, Por los claro, bombardeos que... Por miedo, todos se han metido ahí, menos mal. Dalia, ¿hay alguna, a, alguien de tu familia, se puede abandonar ahora Ucrania? ¿Se está abandonando sí. Ucrania? ¿Qué está haciendo la población civil? Eh, ahora mismo solo un, un, una amiga mía con sus dos hijos pequeños, Eh, se está yendo a otro pueblo uh -huh. Pero así se puede Puede ser eternamente De hecho que han dicho que no se puede salir a la calle Porque tú puedes coger coche Y te tiran un misil Encima y Y a ver ¿qué oh, sí. Pero no, están con las maletas hechas Pero no, primero que ¿A dónde van? Pues eh, eh, por lo que he oído yo Polonia ha abierto eh, Sus fronteras 48 horas Pero llegar hasta Polonia, que esto es lejos. Daria, pues mucha suerte a toda la familia, un abrazo y estamos con los ucranianos, no cabe duda. Muchísimas gracias. gracias, muchísimas gracias, de verdad. Gracias testimonio y suerte. Recemos suerte. que va a parar un poco. Sí, recemos por la paz. Recemos por la paz. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Like Hola, amigos.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 punto es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 acción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 Bar, bares para vivirlos La glorieta ...con Rosmar Alonso. Son las 9 de la mañana, alcanzaremos una máxima de 16 grados... ...las lluvias han hecho su aparición a primera hora de la mañana... ...y tendremos cielos muy nubosos... ...es viernes y es el segundo día de la guerra en Ucrania... ...ayer sonaron las sirenas en Kiev... ...y desde entonces los bombardeos no cesan... ...como tampoco la invasión rusa... ...lo acabamos de comprobar tras entrevistar a Daria... ...una ucraniana... ...que lleva tres años residiendo aquí con sus hijas... ...pero cuyo marido se encuentra... ...y parte de su familia se encuentra... ...en un pueblo que está en estos momen momentos... ...siendo atacado por las tropas militares rusas... ...nos ha contado que su familia... ...ha tenido que pasar la noche en un semisótano... ...no se puede salir a la calle... ...porque no cesan los bombardeos... ...y que solo hay una pequeña esperanza... ...Polonia ha abierto durante 48 horas... sus fronteras. Daría hemos eh, contactado con ella porque fue la que ayer en la plaza de Valls leyó ese manifiesto contra la guerra pidiendo el cese de las hostilidades a Vladimir Putin, una voz ucrania, ucraniana que expresó anoche el tremendo dolor y sufrimiento de esta guerra. La escuchamos. Empezamos nuestra más enérgica protesta por la situación en Ucrania.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 ...esta guerra nos ha traído la tragedia humana... ...pero también una crisis, gravísima crisis... ...que va a impedir la recuperación económica... ...los componentes para el calzado... ...ya han comenzado a sufrir las consecuencias de esta guerra... ...con las cancelaciones de pedidos... ...de empresas rusas y ucranianas... ...ayer entrevistábamos al director de la patronal... ...de los componentes Álvaro Sánchez... ...y él confía en que esta guerra dure poco. Un mercado complicado para poder trabajar con él...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 Eh, ...dado que las fábricas pues van a estar cerradas eh, como mínimo durante dos semanas. Y en cuanto a los asuntos municipales... ...pues ayer la concejal de urbanismo Ana Arábit anunciaba... ...que están acelerando al máximo los trámites burocráticos... ...para por fin poder ampliar el parque empresarial... ...y poder eh, poner a disposición de las empresas suelo e industrial. ¿Piensan adjudicarlo antes de verano?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 Y otro de los planes municipales vigentes es hacer de Elche un municipio más sostenible. Ayer la concejal de movilidad Esther Díez inauguró otra estación de bici Elche más en la avenida Pedro Juan Perpiñán y allí anunció que para antes del verano esperan comenzar las obras del carril bici. Abans de l'estiu puguen anar a inici i que pa, cap a setembre, octubre, puguen finalitzar si no tenim problemes després en, en l'execució de l'obra.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 ...y hubo más anuncios de obras por parte del equipo de gobierno... ...en esta ocasión del PSOE... ...el concejal de mantenimiento y vía pública Héctor Díez... ...anunció que para esta primavera... ...se quiere realizar una nueva zona de juegos infantiles... ...más moderna e inclusiva en la plaza de la Glea de la Marina... ...lo escuchamos. Pero también porque sean diferentes... ...y que desde luego sean un lugar... ...de práctica de actividad física para los más pequeños... ...pero también un lugar de sociabilización... ...y un lugar donde desarrollar las habilidades... ...motrices y sociales en unas edades tan importantes. Pues la creación de esa nueva zona de juegos... ...en la Plaza de la Clea en la Marina... ...no va a ser la única actuación en este año... ...porque Héctor Díez dice que ya se está trabajando... ...en la mejora de los juegos del Jardín de Andalucía... ...y también de la Plaza del Altec. Nuestro propósito es por un lado...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 Y hubo más declaraciones ayer, la del portavoz adjunto del Partido Popular, José Navarro, que reclamó los más de 6 millones de euros que la Generalitat dice que debe al Ayuntamiento en concepto de subvención concedidas durante el pasado año. También pidió al PSOE y Compromís que sean más reivindicativos y que insten a Chimo Puig a que liquide la deuda histórica que tiene reconocida con la ciudad de 43 millones de euros por eh, la adquisición de los terrenos.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 ...una vez más callar ante sus compañeros de partido. Pues no cayó el equipo de gobierno... ...porque rectificó al Partido Popular ayer por la tarde... ...la concejal de Hacienda, Patricia Maciá... ...aseguró, mostrando una lista... ...que gran parte de esos 6 millones de euros... ...ya se han ingresado en las arcas municipales del Ayuntamiento... ...ha señalado que sólo queda pendiente... ...de recibir 1.600.000 euros. Y por otra parte, pues hablamos de la moción que presentará el concejal no escrito Eduardo García. No ha escrito Eduardo García Untiveros al pleno de este lunes para pedir la creación de un registro público de proyectos culturales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 del nombramiento de la periodista, fotógrafa y escritora María Ángeles Sánchez como hija predilecta de la ciudad que tendrá lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. María Ángeles Sánchez se va a convertir en la primera mujer en recibir este galardón que se concede desde hace... ...pues casi un siglo en la ciudad... ...en la entrevista que le realizamos el pasado martes... ...María Ángeles aseguró que tiene un sueño... ...legar a su ciudad... ...todo el trabajo que sobre las fiestas populares... ...y costumbres de España... ...ha recopilado en sus 50 años de carrera profesional... ...y que ha sido reconocido ese trabajo... ...en numerosas ocasiones... ...y en dos de ellas con la medalla... ...al mérito turístico por parte... ...del Gobierno de la Nación. Yo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 numerosas actividades... ...sobre las nueve y media... ...pues entrevistaremos... ...a uno de los organizadores de el Go... ...de este evento... ...de este salón... ...segunda edición del Salón del Manga... ...de los videojuegos... ...y de la cultura alternativa. La Glorieta... ...con Rosmari Alonso... I was running blind like a silver line in lover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 ¡Rebajas, rebajas, rebajas! Cada viernes en el magazine Entre Amigos de Tele-Elx Radiomarca conoce qué grandes rebajas te están esperando y dónde conseguirlas. Entra en www.telelx.es barra rebajas e inscríbete para participar en los sorteos que cada viernes realizaremos gracias a nuestras marcas colaboradoras. ¡Rebajas, rebajas, rebajas en Tele-Elx!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 Y cuando son las 9 y 14 minutos de la mañana vamos a recordar que el tiempo, que ha llovido a primera hora de la mañana y que vamos a tener una máxima, según Vicente Bordonado, de 16 grados y los cielos estarán muy nubosos. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Faltan segundos para llegar a las 9 y cuarto de la mañana. Nos vamos ahora a hablar con el propietario del restaurante Los Almendros, pero eso lo hará nuestra compañera Iziar Martínez. A ver qué nos cuenta... Buenos días a todos los oyentes de Tele Radio Marca. En esta entrevista abriremos el apetito. Avisamos antes de empezar para que no haya sorpresas. Espero que estén con el estómago lleno y también disfruten de los próximos minutos una vez comidos porque si no es posible que acaben en el restaurante Los Almendros de Torrellano. Allí precisamente se están llevando a cabo las calzotadas con productos de la tierra de primera calidad y además ecológicos. El restaurante Los Almendros que está en la carretera N340 el Chalicante también acoge los desayunos de negocio Donde los asociados en un ambiente distendido Pues estrechan vínculos, hacen negocios y amplían esa red de contactos Pues ha venido hasta los micrófonos, hasta los estudios de Tele-Elche, Radio Marca Vicente Sempere, el dueño del restaurante Los Almendros, bienvenido Hola, muy buenos días Vicente, usted después de tantas calzotadas ya tendrá ese truco cogido a, a comer los calzots Porque fácil fácil lo es, ¿eh? Sí, no, por supuesto, después de 17 ...de años, ya que estamos haciéndolo... ...siempre en temporada, por supuesto... ...pues la verdad que sí, tenemos el truco bastante bien cogido... Eh, ...según nos dicen nuestros clientes. ¿Cómo es que el restaurante Los Almendros... ...desde 18 años atrás lleva a cabo estas calzotadas? Pues es sencillo, porque era algo que nos gustaba a nosotros... ...a mí y a mi familia, y empezamos a comerlo... ...empezamos a traerlo aquí... ...empezamos a hacerlo eh, unos fines de semana... ...y poquito a poquito fue aumentando... ...y ahora ya los últimos 10 años es algo, bueno, exagerado... Este año lo que pasa que vamos a alargarlo un poquito más, la temporada como mínimo casi hasta final de marzo, porque eh, debido a la pandemia no hemos podido acoger a todos nuestros clientes sábado y domingos aunque lo hacemos de miércoles a domingo, pero no hemos podido acoger a, a todos los clientes para poder guardar un poquito la, las distancias y en fin, respetar las normas de seguridad eh, que tenemos para la, para nuestra salud. Así que vamos a alargarlo hasta después del Día del Padre, a final de marzo, por ahí. Una temporada larga, porque sí. empezaron en diciembre, ¿verdad? Sí, sí. De, sí, de diciembre a marzo. Correcto, va a ser largo. Eh, además, eh, comentar que los calzós, eh, la mayoría ya los consumimos eh, que están Aquí en nuestra zona, aquí en Elche, por una familia que lo cultiva aquí en Elche Además ecológicos y buenísimos, o sea, no tenemos nada que envidiar ya a nadie Son los calzones entonces de, de primera calidad, ¿no? Sí, correcto la ...para quien no lo sepa, los calzones es un híbrido... De, ...derivado de, de la cebolla tierna... ...pero es dulce, eh, se come con una salsa romesco... ...que es la que, que la hacemos nosotros... ...que es lo especial que le da a eso... ...es muy divertido eh, ir a comer con la familia, con los amigos... ...porque te pones el típico babero con la salsa... ...porque normalmente te manchas... ...a no sé como yo que me mancho con babero y sin babero... ...pero eh, es divertido, es pasar una mañana divertida... ...y no es solo los calzones... ...luego lleva una alcachofa también de aquí de la tierra... ...horneada que hacemos nosotros... ...y luego lleva una parrillada de carne variada... ...o sea que no es solo los calzones al el que no quiere carne, se le cambia a pescado, a, a arroz, a lo que quiera, ¿vale? O sea, hay un menú muy completo. Me da la sensación de que más que ir a comer es vivir un poco una experiencia, ¿no? De estar ahí eh cómo cocinan los calçots y cómo cómo se presentan a la mesa. Me Correcto, los calçots, los calçots se, se cocinan a, con, con brasas de leña, va de leña de Sarmiento y leña de olivo, entonces se conserva se, se, se, se hacen a, al fuego al fuego vivo y la brasa que va quedando ...vale, cuando el calzón ya revienta, ya está hecho, que ya empieza a hacer burbujitas... ...está hecho, se lía con papel de periódico y se ponen tejas, de estas tejas antiguas... ...y así uh -huh. se sirven, porque es la tradición de, de servilos y es como lo servían eh, antiguamente... ...y ahí se mantiene el calor, y luego con esas brasas que van quedando... ...es donde hacemos la carne, se hace la carne, se asa la carne... ...y es cuando se va sirviendo al mismo tiempo que, que la van consumiendo. Qué bueno vicente eh, como hay tanta demanda los que sí. nos estén escuchando y quieran ir al restaurante los almendros a, a probar estas calzotadas tendrán que hacer una reserva misma sí sí normalmente sobre todo bueno miércoles jueves y viernes porque lunes y martes tenemos cerrado por descanso pero miércoles jueves y viernes es más tranquilo pero siempre es mejor para tenerlo previsto hacer la reserva porque sábado y domingo pues gracias a dios y creo que a lo bien que lo hacemos eh, hace falta reserva porque está mucho atrasando llaman para un sábado y tienen que coger para el otro llaman para otro y ...no tiene para el otro... ...además como en el restaurante Los Almendros... ...sabes que somos un restaurante polivalente... ...que hacemos varias cosas... ...por ejemplo el día 6 de marzo... ...ya no podemos acoger más... ...porque tenemos también una matina al motera... ...con mercadillo, con todo... ...y lo que no queremos es... Eh, ...debido a, como decíamos antes... ...a lo que estamos está ocurriendo... ...pues no queremos tampoco poner gente de más... ...estamos en plena época también ahora de comuniones... ...de bodas, de, de bautizos... De, ...ya que no se ha podido celebrar mucho... ...durante uh -huh. estos dos años atrás... ...pues estamos en época de, de, de todos esos presos... ...preferimos que nos llamen, que reserven... ...y así van tranquilamente... ...tienen aparcamiento, pueden comer bien... ...y seguimos manteniendo un poquito... la distancia de seguridad para todo esto. ¿Cómo se pueden poner en contacto con, con ustedes? Es muy fácil, llamándonos al 608-666-934... ...y ahí en ese teléfono estamos las 24 horas del día... ...o sea, si nos en, en ...en la página web, en Facebook, en todo, lo tienen todo toda la, la dirección... ...y nada más poner restante los almendros y ya sale... ...como decía, que somos eh, polivalentes, por ejemplo, una de las cosas que tenemos... ...es los ayuno de negocios, es. ¿vale? Eh, desayuno, nosotros decimos DN, es desayuno de negocios... ...es una asociación sin ánimo de lucro, ¿vale? ...donde eh, nos juntamos cada dos jueves todos los socios para, para sumar sinergias... ...para comentar todo lo que hemos hecho... ...y sobre todo en Desayuno de Negocios lo que hacemos es... ...darnos a conocer nosotros entre los socios... ...dar a conocer cada uno totalmente la actividad que estamos celebrando... ...para que así podamos, digamos nosotros, vender a nuestros compañeros... ...porque si no tú a veces no puedes eh, decir... ...el eh, restaurante de los almendros, sí, pues he comido muy bien... ...pero a lo mejor no sabes que hace bodas, lo que hace bautizos... lo uh -huh. que hace otra clase de eventos, y así el resto de compañeros... Somos una asociación, como decía, sin ánimo de lucro. De hecho, ahora el día, creo que es 22 de julio, tenemos una cena de gala eh, allí en los jardines del restaurante de los almendros, en la cual pues damos una serie de premios, de, de, de, de, de fin. nos reunimos todos y también eh, damos un dinero del que vamos recaudando durante el año, eh, todos los años, a una ONG. Ah, vale, o sea, o sea, el desayuno de negocios lo que hace reunirse cada 15 días en el restaurante de los almendros y allí en ese desayuno, ¿no? Cada empresa da a conocer lo que hace y es un poco dar para recibir, ¿no?, del resto de asociados. Exactamente, sí, sí, nos damos trabajo entre nosotros para poder, digamos, vendernos todo a, a todos. Entonces, por supuesto, lo que hacemos es reunirnos, pasar un ratito la más agradable, comentando, pues, cómo están yendo las cosas, cómo está todo, y cada uno, por supuesto, presentando lo suyo. Eh, yo desde aquí invito a cualquiera que quiera asociarse o que quiera simplemente venir uno de los jueves para ver cómo funciona, como todo, cualquier empresario que quiera, digamos, probar y ver qué es lo que hacemos, simplemente tienen que llamarnos a uno, al teléfono, por ejemplo, que hemos dado, y ya les informamos y pueden venir como invitados, uh -huh. luego ya deciden si quieren ser socios o no, porque como dice la palabra desayuno de negocios, lo que hacemos es negocio, por supuesto, para eso nos juntamos, para eso nos reunimos y desayunamos, un buen desayuno ahí en el restaurante los Almedros, un desayuno continental, con su tostada, su café, su zumo de naranja, y pasamos un ratito a la manera, para empezar el día con alegría y ya poder trabajar. Todos. ¿Qué tipo de, de empresas, de negocios o sectores tienen cabida en esta asociación de desayuno de negocios? Tienen cabida cualquier empresa, todo. Lo único que no hacemos es repetir. O sea, si estoy yo como restaurante, pues no hay otro restaurante. Si hay uno como fontanería, pues no hay otro como fontanería. No. Eh, si hay un electricista, si hay de aire acondicionado, sea si de lo que sea. Siempre hay unas, un, un, un solo socio de cada, de cada tipo, digamos, ¿me entiendes? No repetimos, pero tiene cabida todo el mundo. ...todo el mundo, cualquier persona... ...que tenga su empresa, que tenga lo que quiera... ...y quiera pues eso, darse a conocer más... ...porque la verdad está funcionando muy bien... Muy bien, porque nos llegan, eh, tanto a mí como al resto de, de socios, de los compañeros, nos llegan pues mucha demanda que nos han vendido, digamos, otros compañeros. Pregúntan, oye, a mí, por ejemplo, donde en el sitio que estoy, pues muchas veces lo digo conversaciones, siempre hay alguien buscando albañiles, contaneros, electricistas, el boca, para, el para correcto. Entonces, eh, lo que hacemos es eso, dar a conocer nosotros primero, entre nosotros, saber bien la actividad que tiene cada uno, ¿vale? Y entonces poder vendernos y además de pasar ahí en el restaurante un ratito la más agradable, claro y Vicente que sobre la mesa siempre se han hecho los negocios ¿no? siempre, siempre, yo lo otro día mismo les explicaba sí. eso que estaba cuando me tocó a mí hablar, pues les explicaba que, que, que ahora estamos en plena campaña de bodas, como no se han podido celebrar las bodas ahora se han reducido de personal pero no de cantidad de bodas, se están haciendo igual las comuniones que estamos preparando jardines nuevos, columpios nuevos muchas cosas, y claro, todo eso si no lo explican, no lo conocen Exacto. entonces se estaba explicando a, a, a los compañeros allí, y ellos pues cuando les preguntan por un restaurante saben lo que pueden decir. Entonces el ayuno de negocios la verdad que para, para mí está funcionando muy bien, ¿vale? En el sentido de que está eh, aportándome más gente. Entonces, como decía, nos juntamos para sumar sinergias y, y poder ir, ir adelante con los tiempos que estamos viviendo todos. Pues muchas gracias Vicente por eh, contarnos qué hacéis en el restaurante Los Almendros esos desayunos de negocios cada 15 días, no paráis tampoco eh. con esas calzotadas que animamos a todos los que nos estén escuchando a pasarse porque hasta marzo tienen tiempo sí. de hacerlo y por supuesto de contar sí. con el restaurante para cualquier otro evento. Correcto y además saben que cualquier día de miércoles a viernes tenemos menús diarios, tenemos brasas, tenemos eh, eh, un amplio variación de, de arroces, carnes a la brasa, o sea que no es solo una cosa, son, como decía, polivalentes y tenemos de todo. Pues creo que como hemos empezado la entrevista, <risa> hemos abierto el apetito, Vicente. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias <risa> por muchas invitarme gracias. y hasta que ustedes quieran y les esperamos ahí en el de los Almendros en Torrellano. Un placer, Vicente, muchas gracias. Música Repetitions take Situations terrible But baby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 Son las 9 y media de la mañana y ahora vamos con una de las entrevistas que tenemos preparadas con lo hemos anunciado desde las 7 de la mañana con uno de los organizadores de el Go esa segunda edición del Salón del Manga, Videojuegos y Cultura Alternativa que vuelve al Centro Cultural del Escorchador ...vuelve después de en, en no venir en 2021 por la pandemia... ...regresa ahora pues con muchos contenidos... ...eso nos lo cuenta Toni Camacho. Bien, este fin de semana... ...vuelve al Centro Cultural del Escorchador... ...la segunda edición del Salón del Manga... ...y de los videojuegos... ...se trata de la segunda edición de Elche Go... Un evento creado el pasado año a petición de los propios jóvenes de este municipio. Para conocer su contenido tenemos aquí a su organizador, al director, Toni Camacho, de Eventos Go, director de este salón el chego del manga, de los videojuegos, pero también de la cultura alternativa. Buenos días, Toni. Hola, Tony. buenos días. Bien, que nos preparáis? Sí. Pues la verdad es que en esta segunda edición, que la hemos cogido con muchísimas ganas, porque bueno, en 2021 no pudimos hacerla por tema de la pandemia, etcétera y después de una primera edición, que fue un verdadero éxito, con las expectativas cumplidas, pero de largo, eh, nos hemos volcado en hacer una segunda edición, que sería una vuelta para al, a una normalidad, más <ríe> a de andar por casa, pero no es todavía exactamente normalidad, ...pero con todos los... vamos con un, un producto muy bueno... ...con muy buenos invitados, con muy buenas actividades... ...y muchas medidas de seguridad para que podamos estar todos tranquilos... ...padres, madres, niños y todo lo público que venga. ¿Y qué os pasa a vosotros? Porque cuando la primera edición se convocó eh, empezó la pandemia... ...y ahora la segunda empieza una guerra... Eh, sí, estamos en plan eh, que yo creo que tenemos algo con el chago raro porque fue exactamente a la semana de, de hacer y hacer el primer el chego cuando nos tuvimos que meter en casa y hoy pues tenemos las noticias que, que hemos tenido hace un par de días de, de de la invasión de Ucrania y lo único que esperamos es que en el 2023 no haya, pues yo qué sé, zombies. Bueno, no sé, ya puestos. Bueno, la cuestión es que eh, qué entretenimiento de los jóvenes, porque esto realmente es una gran industria que va más en la industria de los videojuegos y de esa cultura alternativa. En estos momentos, ¿cómo está el país? ¿Cómo está España en esta industria? Bueno, pues en esta industria somos eh, pues estamos en la cabeza europea. En plan, el eh, número de eventos, por supuesto que estamos en la cabeza europea, aunque los eventos que hacemos en España son diferentes a lo que se hacen eh, en lo que viene siendo Europa y sobre todo Estados Unidos, porque nosotros nos, eh, los eventos españoles se centran más en las actividades y menos en los invitados, aunque este este Checo es un poco excepción porque hacemos un evento híbrido, ...entre invitados y, y, y, a, y actividades, son un poquito diferentes... ...pero en, en caso de que, por ejemplo, en España se hacen a, a, de media al año... ...se hacen más de 200 eventos de este tipo... Eh, antes se hacían solamente en las capitales, ahora pues con empresas como la mía, no quiero lanzarme flores, pero nosotros hemos decidido irnos a, a lugares más pequeños, eh, porque bueno, Elche es uno de nuestros eventos más grandes, pero hacemos eventos en localidades de 10.000 personas porque pensamos que tienen el mismo derecho que que pueblos más grandes. Pero es que lo petáis, ¿qué sí. tiene para los jóvenes todo este mundo del pues... manga, de los videojuegos? Eh, la verdad es que eh, lo que lo, lo que hemos notado en los últimos años sobre todo lo, los frikis viejos como nos, nos conocemos nosotros yo tengo ya una edad tengo casi 50 años casi <ríe> y llevo muchos años en este mundo cuando yo empecé éramos cuatro éramos cuatro ha ido creciendo y la verdad es que vamos a ser claros, después de la explosión de una serie como vivan theory eh, normalizó el friquismo en eh, ...en España ya se estaba normalizando y eso se normalizó... ...se vio que aunque es muy exagerada la serie exacto... ...no deja de ser una serie humorística... ...sí se dio cuenta pues que de, sí, que tenemos nuestra nuestras cosas que nos gustan... ...pero no somos personas normales y corrientes que tenemos nuestros trabajos, etcétera... ¿no? ...y eso hizo que se normalizara mucho a mucha gente... ...y sobre todo hizo que los padres tuvieran menos miedo a la palabra friki... ...entre comillas, he hecho el gesto pero no me veis porque es radio... Eh, y tenía y eso hizo que pues que hubiera menos problemas porque bueno pues en los 90 pues que hablabas de rol te miraban mal hablabas de videojuegos te miraban mal y, y la industria se ha convertido pues prácticamente en un motor de la economía mundial de hecho la industria de videojuegos es ahora mismo la industria cultural que más dinero genera en el mundo y sobre todo eh, es una puerta importante para encontrar trabajo entre la población juvenil tony Eh, vais a traer aquí a Elche pues a los, estoy viendo y vais a traer a Goku a Naruto a youtubers que son, que llevan millones de seguidores detrás o sea, lo, los primeros espadas Sí, la verdad es que nos hemos currado un evento muy, muy bueno en ese aspecto, porque también hemos sido muy eclécticos, no nos hemos centrado solamente en un mundo, sino que hemos abierto a, a todo a todo lo que viene siendo todos los ramos del frikismo. Tenemos desde, eh, pues desde material audiovisual, porque como has dicho, tenemos, traemos a los actores de, de voz, que no actores de doblaje, actores de voz, doblajes es otra cosa, de Goku y de Naruto. Bueno, en Naruto es eh, Javier Balas. ...que era el primer Naruto, ahora la han sustituido... ...pero bueno, es el Naruto que todo el mundo quiere llama y, ...y a Pablo Domínguez, que es la actual voz en castellano de, de Goku... ...nos quedamos con la espinita de habernos traído la voz en Valencia de, de Goku... ...nos quedamos con la espinita, pero no, no desesperéis... ...que lo vamos a intentar para el año que viene. Esto es en cuanto a los actores, pero también tienes youtubers... Sí. ...con millones de seguidores, ¿cuáles son para ti los que, los que sí. ahora están despuntando? Bueno, los que vamos a traer nosotros eh, de, de youtubers, además de que también traemos actores reales, no solamente actores de voz, porque por ejemplo nos vienen los dos, los dos niños protagonistas de la, de la serie de Antena 3 y Amazon Prime Video, eh, pequeñas coincidencias, que son Álvaro y Lucía Balas, que además son también actores de, de doblaje, pero bueno, no, es, los conocen sobre todo por, por eso, por protagonizar esta, esta serie de gran éxito que se emitió este pasado verano. Y, y en cuanto a lo que viene siendo youtubers que traemos, eh, bueno, es que traemos una es que, cantidad importante. Porque... Es que estoy viendo la botella de candor la tribu de Huanca, pero porque tienen tantos millones de seguidores? ¿Qué dicen? Pues mira... Eh, eh, bueno, <risa> ¿El warrior también? De, de, eh, esta, esta es una charla que le llamamos la, la charla de los youtubers de cómic, entre comillas. Eh, eh, y de, sobre todo lo que nos quisimos traernos es eh, youtubers de la comunidad valenciana estos tres youtubers son de la comunidad valenciana y por ejemplo Javier Olivares, la botella de Cándor es el, el youtuber en lengua castellano eh, especialista en decenas más importantes del mundo y lo tenemos en España y lo tenemos en, en Valencia y además vino el año pasado, fue un exitazo y este año no, no, no, no eh, ha venido a hacer una a hacer una charla conjunta con la tribu de Wakanda que es otro mm -hmm. otro youtuber especialista en Marvel y de Warrior que es un youtuber especialista en cultura retro o sea, todo lo que viene siendo cultura retro en eh, los años 80, básicamente, videojuegos, televisión, etcétera Él es un especialista y van a dar una charla súper divertida. Y veo que también tenéis a un ilustrano, valentina Álvarez. Sí. ¿Qué está haciendo Valentín Álvarez? Vale. ¿En la televisión coreana, puede ser? No, no, no. Eh, Valentín es un escritor y, y articulista. Eh, es de aquí, es, una, es un... Es un tío genial, la verdad, que lo llevamos conociendo un montón de años y en parte por, por él eh, nos animamos a montar eh, el Chegou y a proponérselo a la Concejalía de Juventud, en parte por él. Él es un especialista en todo lo que viene siendo cultura coreana y sobre todo los doramas, que son la, las series lo, las series de, de ficción coreanas. Y veo que también tenéis una exposición de Harry Potter. Sí. Eh, es una exposición que es, de, es, de, es personal, es parte de, de mi compañero la, en esta empresa y mía, y es una exposición de, de, de lo que viene siendo todo merchandising, eh, objetos reales, uh -huh. donde puedes hacerte fotos con ellas, te puedes poner el sombrero seleccionador que habla, <ríe> la verdad es que es, es una exposición que estaba muy orgulloso de ellas y que está de gira por toda España ahora mismo. ...y bueno, pues la traemos completa... ...y además os caben los torneos... ...los concursos de K-Pop... Eh, sí. ...que es la música, ¿no? ...vuestra K-Pop, sí, bueno, coreana... Parte, ...es parte, eh, lo que pasa es que... ...se ha hecho un, muy importante... ...dentro del mundo de, de, de los salones del manga porque hay una gran afición a los al baile de la, con la música cap el concurso de capón no es de cantar es de hacer las coreografías que hacen los grupos en los en los, los vídeos en los videoclips coreografías extremadamente difíciles de hacer y que le hace gente que que no son profesionales y lo hacen divino es una cosa digna de ver eh, y además funcionó muy bien el año pasado con y, y este año está completo con 10 grupos en espera o sea. y todo esto os cabe sábado y domingo dos eh, días Sí, lo que no cabe es que, to que todo el mundo pueda verlo todo porque se solapan cosas, pero sí, estamos hablando de que hemos preparado, una, creo que son 116 actividades en dos días, durante todo el día, desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, con un parón en medio, para porque son dos turnos, o sea, hacemos dos turnos, dos pases que todos los pases tienen algo importante, todos los pases tienen cosas parecidas, aunque haya aunque sea en diferente contenido, cosas parecidas para que ninguno ningún visitante diga, bueno, mi pase es peor que el que viene el otro, entonces hemos hecho un, una, una una programación muy muy equiparable. Solo queda preguntarte Tony, ¿quedan entradas? Quedan entradas, quedan entradas. Eh, quedan muy poquitas eh, para la venta anticipada, que hasta mañana podéis eh, hacerlas o podéis comprarlas, bueno, hasta hoy. Sí, disculpa, estoy ya con el sábado, <risa> discúlpame, estoy, estoy con el sábado, eh, hasta hasta el viernes por la tarde aproximadamente, podéis comprarlas en quinto y en Homeland, de antes de anticipada, y después tenemos en taquilla un número de, de entradas que no es muy grande, porque estamos con restricciones de, de gente, pero bueno, que se, que no creo que vaya a haber problemas para conseguir entradas y poder ver el, el evento. Pues muchísimas gracias y suerte, tony Gracias a vosotros. Catch you no no no catch you again catch you on the back in my penage you we're not ready again 밤을 수는 없으면 괜찮아라 가 문화는 왜더 추암 crazy child oh so so the baby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 Es un mensaje de UT y Ayuntamiento. Si tu propósito para este año es cambiar de coche, World's Car Multimarca. Vehículos seleccionados, revisados, certificados, sin daños estructurales y con garantía. Y además compramos tu coche con la mejor tasación. El coche de tus sueños en World's Car Multimarca, con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción. Encuéntranos en Elche, Alicante, Orihuela y en worldscar.es.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 Estamos ya en la recta final, en los eh, últimos 15 minutos del programa La Glorieta... ...que comenzó a las 7 ofreciéndoles todas las noticias, ese repaso a la actualidad local... ...ahora a las 10 volverán nuestros compañeros de los servicios informativos... ...para seguir ofreciéndoles toda la información. Y nosotros eh, esas eh, noticias pues las combinamos con la música... ...y una de las canciones más pegadizas sin duda... ...es esta de haba...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 colaboran Hogar Mobiliario, Centro Comercial Lalyup y Tiendas Anticrisis El Castor. Hola amigos.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 Con Rosmar y Alonso. Dos minutos para llegar a las 10 en punto. Para las noticias nosotros nos vamos. Disfruten y mucho de este fin de semana. Hay mucho por lo que disfrutar. Tenemos los carnavales y tenemos también ese salón de manga y de videojuegos para el mundo del friquismo en Ilche. Nosotros volvemos mañana. ¡Ay no! El lunes. Hasta el lunes. ¡Hasta la próxima! ava les mans i la ca